Hágame un favor, écheme para un lado, no me deje peor, iba para mi casa, por la carretera. Kilómetro 5, me encontré una perra, La ladré con gusto, levanté los canes, diciendo si es perdida, pues ¡bueno, los con un golpe sobre mi estructura y quien cree que fue Doggy me dijo en gran voz, yo sí te comprendo, a mí me pasó, yo también tuve una perra, que me pagó mal. Estamos iguales, estamos iguales. Te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo Que vuelvas Si vieras. Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Los velos, le pido a Dios que vuelva sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira viene de allá de un mundo raro, que lo no sabes llorar quien no entiende de ador y que nunca ama porque yo dónde voy Tu amor Como un sueño dorado Olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió Desgraciad sabe llorar que no entiende de amor y que nunca tú nunca has amado Un día 28 de enero, como me diera esa fecha, a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al salado, no vas a dar una vuelta. Pasaron el carizal, iban tomando cerveza, mi compañero le dice, no sigue una camioneta, Alberto sonriendo dice, pa' qué son la metralletas ¿Sí? Ya cerquita del salado, rugieron dos R15, ahí dejaron muerto. Quisiera que fuera cuento, pero señor, es de cierto. Oh, oh. Un hombre fuera de serie y enamorado platicando con su novia él estaba descuidado cuando dos balas certeras la vida le arrebataron clínica Santa María tú vas a ser mi testigo dos días después de su muerte vuelven a sonar los tiros Ahí Cayeron diez hombres, por esos mismos motivos. Cuenta que la Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se le podrá olvidar, Yo por mi parte aseguro. Jag ser min Ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad. De pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos Que como vilas cuervos arrancan ya mis ojos Dejando mis espojos Entre historias y dientes Igual de indiferentes Al amor y a las gentes Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido De ese viejo pasado Me estaría aquí metido ahogando mis entrañas arañando el olvido. Bien confuso y perdido. Donde tenga la suerte de encontrarme a la muerte yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante pensante. Un instante Te he olvido si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como miles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes, igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor Si tuviera un arm, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar en calor en el cruel arm, de este vaso de alcohol De estas calles Sin sol Realmente quiero explicarles me, ¿Me aguantan un poquito para explicarles qué pedo? Esta canción viene de una investigación Yo me di cuenta realmente de los mensajes subliminales Gloria Trevi es una pendeja ¿Por qué? Porque yo descubrí que los reales culpables de la drogadicción aquí en México No realmente son los pinches narcos, no Mi Amado Carrillo, no Los reales culpables de la drogadicción aquí en México son los güeyes de la rondalla de Saltillo. En una investigación especial que yo hice, me di cuenta de que poniendo el disco al revés, o sea, no del lado A al B, güeyes, sino al revés. Así decía esta canción, cuiden a sus niños de la pinche rondalla. Así como lo ven de, así como lo ven a güeyes de trajecito y... Muy penaditos, no mamen, esos güeyes sí son Luzbel Vamos a ponernos marihuana Sácalas ya, sácalas ya, sácalas ya Vamos con las caguamas en las manos Y todos, todos juntos No la vamos a tomar Sácalas ya, sácalas ya, sácalas ya Y ya veis que siempre en la rondalla hay un pendejo que habla en medio, ¿verdad? Ahí les va lo que decía ese pendejo en la rondalla. Yo me acuerdo, yo recuerdo aquella noche, casi a punto de metralla, me agarraste con un toque y la nariz en la raya. ¡Ah! Cuiden, cuiden, cuiden a sus hijos de la rondalla También ustedes cuídense de la rondalla Al tiro con la rondalla Hello darkness my old friend I've come to talk with you again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 narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night And touched the sound of silence And in the naked light I saw thousand people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one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 silence and the people bowed and prayed to the neon god they made and the sign flashed out its warning in the words that it was forming and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls tenement halls ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo Oh mm -hmm. Es corta al fin que también la debo El día que yo me muera no voy a Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra.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 Esta canción precisamente se llama El Toque Naco, digo el toque mágico. Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se dibuja Cual promesa de llenar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 cual si hubiera solo un día para amar no comparte una reunión más le gusta la canción que comprometa su pensar todavía no pregunté Te quedarás, temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta, más se acerca. De lo jag är ju helt En solo un día para amar No comparto una reunión Mas le gusta la canción Que comprometa su pensar Todavía no pregunté Te quedarás mucho La respuesta En una más La prefiero Compartida Antes Que vaciar Mi vida No es perfecta Mas se acerca De lo que yo Simplemente son